¿Con qué venís Caño? Tenemos algunas novedades dentro del mundo canábico, algunos algunas pequeños avances que han, que han ido surgiendo, de los cuales quizás el, el de más renombre que podemos compartir es el dictamen de mayoría este, que obtuvo en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y también otro dictamen de mayoría en la Comisión de Hacienda y presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para el proyecto del marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial teníamos media sanción en el senado este esta semana entró en diputados donde pasó por esas dos comisiones con amplia mayoría de votos este pudolo sortear este eh, el trámite y estamos esperando a la próxima sesión de diputados para que entren al recinto bueno y posteriormente porque se supone por el amplio apoyo de, de todo el del arco político eh, se supone que va que va a ser aprobada y bueno después vienen viene lo importante que es la cuestión de la de la reglamentación, pero bueno, esto vendría a ser el marco regulatorio para la inversión pública y privada, ¿no? con proyecciones hacia 2025 que el mismo ministro Culfas se encargó de defender también en las comisiones de de la Cámara de Diputados, mm. donde prevén, bueno, 10.000 puestos de trabajo de acá a 2025. Y bueno, en cuanto a movimiento de dinero, hablando de unos 500 millones de dólares para el mercado interno, de unos 50 millones de dólares portables. Bueno, y es el proyecto que, que se fusionó, porque es un proyecto que, que hizo la diputada Carolina Gagliard y también Mara Brauer, fueron los dos legisladores que trabajaron en esto, y eh, el ministro tomó, el, tomó esas dos iniciativas y entre todos se hizo este proyecto que está avanzando como, como noticia importante de la semana. Pero después tenemos también otra noticia que tiene que ver con esto, eh, que es previa, quizá quizás es eh, porque esto fue el martes 16 ahora de noviembre, eh, pero que tiene que tiene que ver con esto y también habla un poco bien de las instituciones que están bastante a, atentas y y quizás tratando de trabajar con cierta sintonía o armonía. Este, o para una futura sinfonía, digamos, porque el ANMAT comunicó mediante una disposición el día martes 16, la 8.504 del 21, que salió publicada por el, por el boletín oficial, y la misma disposición establece que de ahora en más eh, cosméticos, productos para higiene personal o productos para perfumería, que contengan CBD de extractos o de aceites naturales que no, no pueden contener más del 0,2% de THC, van a poder ser inscriptos para su comercialización este en, en, en nuestro país. ¿sí? Esta norma regularía las actividades de elaboración, de envasado, también importación, exportación, este bueno rotulado, publicidad, en fin. En, en, en, resumimos resumimos esto de ahora en más por disposición de la ANMAT, los productos este tipo cremas o productos para higiene personal, tanto de uso humano como uso veterinario también, este van a poder incluir CBD este como, como, como cannabinoides, lo vamos a poder tener este en, en nuestras góndolas, ¿sí? Y también por eso hablábamos de la futura reglamentación que va va va a marcar los ejes y los límites para, para ver quién quién puede y cómo y cómo se puede hacer esto pero es una gran noticia para para el, para el país y para toda la comunidad canábica y para todos aquellos que, que, que estén pensando en, en el cbd para mejorar este cuestiones de, de salud ¿sí? bien y, y, y caño por ahí te saco un poco del eje que vos venís pero es una pregunta que necesariamente tenemos que plantear ves en la provincia Una mirada a la altura de las circunstancias de esto que está pasando a nivel nacional es decir este, la pampa en sus niveles políticos y profesionales también eh, está preparada para lo que viene hay un hay un ensayo a ver mira eh, veo que hay menos interés que en otras que en otras provincias que que hay realmente eh, provincias que están muy avanzadas eh, y acá en la provincia de la pampa lamentablemente no también tiene que ver con, con... Este, con los tiempos que se han tomado aquí, recién hace poco hemos adherido a la, a la ley, no, no debe ser más de uno o dos meses que hemos adherido a la ley nacional, y en ese sentido sí, la Pampa se siente que no hay, al menos no parece haber este mucho interés por ahora, eh, pero algunas algunas cosas eh, han circulado, proyectos desde el punto de vista del cooperativismo y también este a nivel nacional para cáñimo industrial, digamos, en la provincia, eh, pero son son son pocas. Realmente, si vamos a si preguntar puntualmente cómo venimos en La Pampa, que yo creo que claro. venimos atrasados. ¿sí? Claro, porque eh, se, se ha dado una circunstancia en algún momento en la legislatura hace años, ya, eh, hicieron punta Espartaco Marín, Luis Solana y Martín Merongaray, me acuerdo, y, y creo que también Tuque y Tindiglia, por lo menos pusieron el tema en la agenda. Y, y claro. después es como que el Estado empezó a tomar distancia de algo que eh, está ocurriendo al revés a nivel nacional y eh, en algún momento el ministro de salud actual mostró cierta distancia sobre su sobre la cuestión no pero eh, eh, y a la vez la pampa sabemos o tenemos entendido que es una provincia donde tiene condiciones de, de, de territorio y de clima bastante propicias como para que el estado se interese más de lleno no Totalmente, Juan Pablo, de hecho el Ministro Culfas eh, nuevamente en, en su exposición en Diputados habló de eso, que acá es una oportunidad absolutamente para todas las provincias, porque es un cultivo eh, que se puede llevar a cabo a lo largo y lo ancho del país, en más allá de que en, en algún lugar que otro tenga su, sus particularidades. Pero bueno, esperemos que sí, eh, como vos decías, eh, sí, hace unos años el Diputado Aspartaco Marín junto a otros legisladores, este lo que hicieron fue incluir Este, el aceite de cannabis rico en cbd dentro del vademecum porque así claro. las obras sociales sobre todo la, la provincial este podían cumplir con lo que con lo que manda la ley que es este satisfacer esa necesidad después de eso hubo un proyecto que, que se parecía mucho eh, al, al proyecto nacional en cuanto al acceso al cannabis este en cuanto a la inscripción de usuarios y cultivadores, pero después cuando hablamos en términos industriales o cuando hablamos en, en términos productivos, en nuestra provincia todavía no se asoma nada. Bien, bueno, vamos a tener que seguir preguntando por el tema y, y activando, por a... porque además si no lo hace el Estado, alguien va a hacer un negocio... Sideral, no no, sea, no, se, no se perfila todavía el modelo pampeano, no, claro. por lo menos a futuro. Viste hay, hay modelos que son estrictamente estatales y provinciales, hay modelos que son mixtos y hay bueno. modelos que son exclusivamente de otorgamiento de licencias. Esos tres tipos de modelos se pueden ver en todo el país. Por ahora acá en La Pampa estamos estamos viendo con, con toda la superficie al sol y expectante para para poder avanzar. Bueno Caño, gracias y si no tenés más que agregar. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Buen Muy fin bien. de semana.